Bueno, a ver si Plinio nos está escuchando bien, cuando estamos casi a 20 minutos del mediodía. Plinio, buen día. A, a ver, ver si a ver. lo tenemos por ahí. Me parece que está con internet medio... Ah, sí. Eso quiere decir que internet está pesadita. Cuando normalmente nos comunicamos por internet con él, este y bueno, pero al estar en una zona... Eh, no sé si llamarla semi-rural del, del estado de San Pablo en Campiñas este a veces internet y no sé si es estatal esa parte de la comunicación en Brasil bueno va a ser Creo la primera que no. pregunta que le vamos a ahí hacer está si está logramos bien. hablar con él no me acuerdo si le hemos preguntado si logramos este, hablar pero hay problemas con frecuencia de, de la señal de la conexión estamos a, a 20 minutos ahí está Blanca haciendo los intentos Hoy leíamos de Brasil eh, que Lula está, por supuesto, como era previsible, intentando eh, tomar, pasar a la ofensiva en algunas señales eh, para levantar un poco los indicadores de baja de la popularidad que hemos hablado con Plinio. Que, fíjate que eh, Voz de América, esta emisora estadounidense, habla de algo que hablamos con Plinio la semana pasada, la aprobación de Lula en Brasil cae, debido a la inflación, ¿no? Y lo mismo eh, el diario El País de estas horas, alza de precios impulsa caída del apoyo popular a Lula da Silva. Pero está Plinio ahora, vamos a ver, probar, vemos a ver si internet se porta bien. Por, Plinio, ¿estás por, por ahí? Mira, no, estoy en San Paulo ah, bien, bien. con Internet mejor. Bueno, bien, bien. Eh, entonces no sabemos, pero lo importante es que podamos. Eh, desarrollar el contacto normalmente Plinio nos eh, proponías para aprovechar el tiempo eh, En la agenda de temas para esta semana eh, La Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal ¿verdad? Libera videos de la delación premiada De quien ha colaborado, que estaba involucrado eh, Pero está colaborando, dando información Que incrimina al expresidente Jair Bolsonaro y está, digamos, exponiendo aspectos muy importantes de, de toda esta trama golpista, Plinio. Sí, Hernán. La semana pasada hablamos que el fiscal general hizo la denuncia contra 34 cabezas hmm. de la conspiración golpista, y Bolsonaro, claro, el jefe. Y esta semana la novela viene que el Supremo Tribunal liberó los videos ...del ayudante del orden de Bolsonaro... ...Pauru uh -huh. eh, City, ...que es el hombre que sabía todo... ...porque quedaba eh, al lado de Bolsonaro... ...y es el que hacía todas las, convers las conversas... ...y el papel de correo de Bolsonaro... Uh -huh. ...bueno, y los videos resultan ser una... ...una novela, digamos, mexicana... ...porque queda probado la conspiración abierta... ¿No? la conversa de los planes para asesinar Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes, eh, la, el origen de la plata que viene del financiamiento básicamente de empresas de agronegocio, ¿no? llamado latifundio, y, eh, y lo más cómico que hay ahí es la operación de venta y recompra de las joyas que Bolsonaro ganó del... De, De, de, la, de, de la Arabia Saudita porque en estas ventas resulta que vendieron la, eh, Bolsonaro estaba muy apresurado, muy ansioso para vender las joyas mm. pero vendió y lo pillaron entonces él dio un orden para que este si sí fuera a Estados Unidos a recomprar las joyas y resulta que las recompraron por el doble de precio y, y, y esto es contado de manera jocosa No, con, con bromas y con sonrisas por Mauro Sitch. Sí, eh, Plinio, que este Mauro Sitch era, si no me equivoco, un teniente coronel que es el que está haciendo sí. la, la delación premiada, es decir, eh, siendo ayudante, sí. estando al tanto de todo, pidió o logró inmunidad no, para él, para su familia, e incluso ciertas Exacto. garantías económicas y a cambio de eso está revelando todo. Exactamente, Mauro Sigi, eh, mm. es un hombre que sabe todo. Era muy difícil ver Bolsonaro sin que Mauro Sigi estuviera al lado. Claro. Entonces es, bueno, pero como su papá es general, ¿no? Es una familia de militares y en esto se enredó todo la, la familia. Perdón? Sí, sí. No. Y, y, y entonces para salvar como Bolsonaro cuando empieza el escándalo Dejó a Mauro Cid en el mar Mauro Cid Un poco para proteger su familia Y su papá decidió hacer La operación de, de delación mm. Pero en esta operación En estos videos También se ve, y esto es más importante ¿Cuál es el sentido De la denuncia? El sentido de la denuncia es Incriminar a algunos militares Pero salvar La institución militar Claro. las fuerzas armadas. Entonces, lo, lo que se delinea es una especie de un gran acuerdo para entre el Centro y, y Lula para marginalizar Bolsonaro, pero mantener todo lo demás como está. Hmm. Esto es el sentido que viene la operación prisión de Bolsonaro. ¿Pero eso querría decir que, que no habría eh, estos altos mandos que se han marcado como involucrados en todo esto, que no pasaría nada con ellos? Eh, eh, no, eh, los altos... No, la, la, la diferencia es que la denuncia viene que los problemas eran individuales de los Ajá. militares y no institucionales. bien Entonces yo creo que estos altos comandos sí van a tener problemas con la justicia. Mm. Y... Si es que esto sigue, hay fuerza para aprenderlos, serán todos presos. Mm. La segunda cosa es que hay que ver si esto funciona, no Hernán, claro. porque en la tradición política brasileña siempre se quiere dar problemas instit eh, soluciones institucionales para problemas reales. El problema real es una crisis política profunda, no una descreencia en la política, en las instituciones, en los partidos. Bueno, y este gran acuerdo que está negociando el PT con el Centrao pretende dar una solución institucional para esto. Mm. Hay que ver si Trump deja, si la burguesía más predatoria acepta el acuerdo, porque Bolsonaro tiene bases en el, en el gran capital, y hay que ver si el pueblo no va a las calles, porque la realidad, como veremos, es que la vida del pueblo está muy mal. Claro. Entonces, es una apuesta para estabilizar la situación, pero si no resulta, va a ocurrir exactamente lo contrario. Una especie de catalización del, de la, de la, digamos, del declinio del, de las instituciones. Mm. Plinio, eh, lo hemos hablado contigo, pero no deja de, de sorprender, a medida que se van confirmando detalles como esto de los audios, Que en, que en esta América Latina o en un Brasil que porque hemos visto el golpe no sé en Perú años más atrás en en Honduras, pero que hubiera una conspiración a este nivel y con Bolsonaro con con el con con el compromiso del presidente que llegara a hablar de matar a Lula, al presidente, y al vicepresidente, ¿no? ¿Qué evaluación sí. de los efectos que esto podría tener? Eh, a nivel de la, de la estabilidad de brasileña podía tener, ¿no? ¿Cómo estos altos mandos llegaron a evaluar esa posibilidad, no? Sí, la, la realidad es que todo esto revela, coloca en evidencia la extrema fragilidad de la democracia brasileña, ¿no? Uh -huh. y, y, y el comportamiento, toda la delación de Mauro Cid viene en el sentido de decir... sí habían generales conspiradores pero las fuerzas armadas al fin y al cabo se comportaron bien lo que no es verdad la verdad es que la, la, todas la, la, la, las fuerzas armadas como institución no se comportaron bien y dejaron la conspiración correr suelta entonces ¿por qué no hubo golpe? yo creo que no hubo golpe por dos motivos primero porque el gobierno americano con la figura de Biden dijo no No uh -huh. hay golpe, uh -huh. porque Bolsonaro es trampista y él. Claro. No, los, los americanos ya estaban enfrentando el mismo tipo de problema. Uh -huh. Y segundo, porque Bolsonaro no logró unificar la burguesía, que es una división que nosotros la estamos viendo a escala mundial. Sí. O sea, la burguesía, la, hay una parte de la burguesía que quiere ir para allá del Estado de Derecho, uh -huh. ¿no? Que quiere. pero hay una burguesía más, digamos, globalizada, más institucionalizada, que teme una tiranía, ¿no? que, que tiene miedo. Mm. Entonces, como Bolsonaro no unificó la burguesía y como no había luz verde de, de los americanos, no pasó el golpe. Pero tu pregunta es, la, la, yo la respondo así, eh, la fragilidad de mm. las instituciones quedó muy clara. Y claro. esto yo creo que por un motivo básico, porque el pueblo no defiende la democracia, no va a las calles y no la defiende, y no la defiende porque no asocia a la democracia la mejoría de su nivel de vida, mm. y no hace esto porque la democracia quedó atrapada en el gobierno del neoliberalismo, que es el gobierno de los plutocratas. Entonces, este es el lío que estamos, creo que no es solo brasileño, aquí en Brasil todo sí. se aparece de manera muy muy, muy explícita, muy clara, pero yo creo que es una cosa que, que está permeando, yo creo que todos los países del mundo, o la mayoría de los países. Sí, pero en este caso, y bueno, y tenemos que, que ir a los otros puntos, Plinio, de hoy, pero llegaron a evaluar cómo eso era posible y que no habría una reacción Eh, del pueblo brasileño su suficientemente fuerte, digamos, como para que los hiciera perder el control de ese plan si llegaban a concretar estos asesinatos, ¿no? La, la verdad es que Bolsonaro, eh, en todos los videos que salieron, hmm. no no considera la posibilidad de una reacción popular. Hmm. Todo su cálculo es un cálculo también institucional y La historia demostró que Bolsonaro no, no, no avalió correctamente la correlación de fuerzas. O sea, claro. él no tuvo competencia para dar el golpe, pero su conspiración demostró toda la fragilidad del sistema mm. y la vulnerabilidad a posibles golpes que claro. con el cambio ahora del gobierno americano y con los, con los cambios profundos que estamos asistiendo en el mundo y que van a impactar de manera muy fuerte en la periferia todo esto puede cambiar rápidamente Bien Plinio, eh, se ratifica con nuevas encuestas de opinión pública el momento delicado, eh, y esto todo esto está vinculado a ese primer punto que hablábamos no del gobierno de Lula, un Lula que ahora estábamos leyendo ha destituido a la ministra de Salud, o de Sanidad, la ha reemplazado, ¿no?, por críticas. Sí. sí, nosotros ya decíamos ¿no? que Lula estaba cocinando una reforma ministerial. Bueno, y ahora, justo hoy día, la precipita. ¿ya? Mm. Y esto, claro, está directamente relacionado con la fragilidad del gobierno. Fragilidad en la avaliación de la opinión pública, entonces sale una nueva encuesta... de una institución que se llama CNT, eh, pero que tiene, digamos, credibilidad, donde dice que 44% de la población tiene una avaliación negativa del gobierno uh -huh. y apenas 29% positiva. Bueno, en noviembre estos números eran 31% negativo y... Eh, Y, ...y 35% positivo, o sea, K, sube mucho y muy rápido los negativos y baja el positivo. Mm. Es un índice muy malo, ¿no? Para que tengas una idea, Bolsonaro, en la, en la mitad del gobierno, tenía una avaliación negativa mucho menor, 36% y no 44%, y una po avaliación positiva mayor, mm. cae también la aprobación de Lula, que Lula siempre un poco, a veces la gente eh, avalía mal el gobierno, pero salva a Lula. Ahora no. Lula también empieza un dice. no, 55% dice que, que su trabajo no es bueno. ¿no? Y apenas 40% dicen que su trabajo sí es bueno. Y 65% de los entrevistados afirman que, ...que Lula no debe ser candidato a la reelección... Mm. ...bueno, ¿qué es lo que hay por detrás de esto? Hay lo que estamos conversando a tiempos... ...o sea, poco a poco la gente concreta, ¿no? los trabajadores... ...van percibiendo que Lula no va a poner el pueblo en el presupuesto... ¿no? Que, ...que Lula no controla la inflación de, de alimentos... ...que Lula no va a tributar el rico, al contrario... hace maniobras para aumentar la tributación de los pobres. Y todo esto va deshidratando al gobierno Lula. Y es esto, yo creo, que lo que explica, de hecho, el, el, el resultado de Lula. Bien. Eh, y esto que te decía de la destitución de la ministra de, de Salud, de Sanidad, que dice que había recogido... críticas, por más que por ejemplo anunció recientemente la creación de una vacuna nacional contra el dengue eh, que está que, que está en una situación grave en Brasil, por cierto que vos también tenías previsto comentarnos esta semana pero hay algún apunte más sobre lo que ha pasado con esta ministra para su salida, Plinio Mira, la, la salida de Inicia Inicia es una técnica que se comportó muy bien Eh, al frente de la mayor institución de, de, de, de, de investigación de salud de Brasil, que es la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, mm. durante el gobierno Bolsonaro y por esto fue nombrada pero la avaliación del gobierno es que Lula está mal, no porque el gobierno es malo, ellos creen la, la, la avaliación interna del gobierno Lula, es que el gobierno va bien el problema es de comunicación Bueno, y como esta señora es una señora muy, muy técnica, eh, Lula dijo, bueno, hay que meter un otra, una otra persona en su lugar. Mm. Pero la realidad, este es un problema. Entonces, la idea de que el problema es el marketing. Y la otra cosa que condiciona la reforma es la fuerza del central, mm. no de los fisiológicos. Los políticos fisiológicos... Atacan el gobierno y quieren controlar aún más el gobierno. En realidad quieren tutelar el gobierno, como hicieron con Bolsonaro. Entonces, con estas dos presiones, Lula trata de salvar lo que puede. Entonces, va a meter Padilla, que ya fue ministro de la Salud en el gobierno Gilma, que es del PT, en el lugar de Nizia, va a sacar el nombre de, del IBAMA, el director de Obama, del IBAMA, y va a meter un, un fidel, eh, digamos, eh, seguidor de Lula, uh -huh. que es para liberar la, el, el petróleo en la Amazonía, eh, y va a traer a Glaze Hoffman para Ajá. la secretaría del gobierno para tratar de, de proteger un poco Lula del ataque que viene del Centrón. Entonces, ¿cómo empieza la reforma? Empieza, digamos, protegiendo su gobierno con gente... totalmente fidel claro. a, a Lula. Y ahora, para ver si eh, tiene fuerza para eh, contener de cierta medida el acoso que viene del Centrón. Bien, y ya que mencionábamos lo del dengue, en, los, en estos minutos finales que nos quedan, Plinio, eh, precisamente hay una situación de, de, de emergencia. En San Pablo, por ejemplo, el gobierno estadual ¿no? declaró la emergencia por la epidemia de dengue. Sí, esta es una noticia importante en sí, pero también importante para los uruguayos que vienen a Brasil. Sí. ¿no? El sí. gobierno de Sao Paulo decretó emergencia por la situación de, de dengue. No. Nosotros ya tenemos aquí en Sao Paulo 104 muertos, mm. son, tres, son tres cuartos de todos los muertos en Brasil. Mm. Y en Brasil ya hay 416.000 infectados por dengue mm. lo que provoca esto es, no, nunca es de más decir es la urbanización caótica mm. la pobreza la ausencia de políticas públicas porque nosotros tenemos ya vacunas de dengue pero el gobierno no y esto no es solo culpa del gobernador de Sao Paulo, también del gobierno federal, mm. no dispone, disponibiliza las vacunas para la gente y el calor la crisis ambiental, claro. mucho calor y mucha lluvia, esta ecuación resulta en una proliferación muy acelerada del mosquito de la dengue. Muy bien, estamos llegando al mediodía, buena síntesis como siempre. Plinio, muchas gracias por este tiempo, un abrazo y hasta la semana que viene. Fuerte abrazo Hernán, es siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario, hasta la Chao. semana que viene. Tchau. Samba rasgado, cantem o samba de breve, samba moderno e o samba quadrado.